Bye bij de funk way way way way way way way way way way way way way way way way Michel way way way way way If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 Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Hola maestro, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes. ¡Feliz año! 22, wow. Ya llegamos, la libramos. Ya tenemos que platicar. Sí, ¿No? hay que vivir para contarla. Exacto, hay que vivir felices para contarla lo mejor que se pueda. Eh, llegamos al programa número 95. 95, en cinco programas más vamos a, mar, a armar un bailongo aquí en la duela de la rueda. Maestro, que luego va a haber aquí mucha gente Ajá. y no a importa, ver qué hacemos. No eh. No, ¿sabes qué estaría padre? Eh, a lo mejor sí hacer algo con, con todos los invitados que hemos tenido durante el año, con patrocinadores, con amigos, algo así, ¿no? Para mm. festejar nuestros 100 años estaría... 100 programas. Ah, por 100, 100 años. años. <risa> <risa> Perdón, no, 100 años no. Bueno, nos vemos más jóvenes, de hecho. <risa> Me sonroje. Pues como ya escucharon, el día de hoy tenemos invitado de lujo porque obviamente estamos empezando el año. Entonces, pues, ¿quién mejor para platicarnos algo acerca de, de todo este urbanismo para ver si podemos resumir al final del programa qué nos esperará como ciudad en este año 22? Fíjate, ¿no? porque nosotros habitamos la ciudad, pero a veces no sabemos pues cómo funciona esto, ¿no?, ¿A qué tenemos derecho? Qué ten sí, sí, o sea, porque a veces sentimos que los únicos que tienen derecho a opinar o a decidir sobre la ciudad son los políticos. Y no. Pero pues parece que no. Y no debe de ser así, ¿no? Pero a veces desconocemos todos los lineamientos, que es interesante tener conciencia de ellos. ¿no? A veces dañamos nuestra ciudad uh -huh. y decimos, ay, pero ¿qué tiene? O sea, eso ni es tuyo ni es mío, ¿cómo no? Uh -huh. Es parte de tu ciudad, ¿no? Y andamos ahí por la vida dañando bancas, semáforos, fuentes, que yo estoy impactada con el choque que vimos que ocurrió. Bueno, ya nada más vimos lo que quedó uh -huh. de la fuente que está ahí en... La en la colonia moderna. La moderna. Eh, pasamos y, y está rota de un lado y del otro así como que hasta ahí llegó el vehículo el carro, sí. entonces le digo, oye eso parece un choque fue un choque y yo wow qué increíble así que no vayamos por la vida destruyendo esta gran parte de nuestra ciudad por favor hay que cuidarla y quién es el invitado de hoy maestro Pues Francisco. Francisco Francisco qué Cuevas de Ciudades Caminables. Exacto, Ciudades sí. Caminables, bienvenido Francisco. Muchas gracias. Luis Año. Es una Igual. de las personas que de manera como ciudadano se preocupa por la ciudad, de cómo, cómo, cómo funciona la ciudad, y, y de hecho tiene un, un organismo que se llama Ciudades Caminables. <risa> y este, por eso está aquí, nos va a hablar algo de la ciudad, ¿no? Creo yo. ¿Cómo ha ido evolucionando y, y cómo, cómo la vemos ahora, ¿no? ¿Y de dónde surge todo esto? Por qué nos llamamos ciudad? Creo yo que es el, el ciudadano más preocupado por la ciudad que yo he conocido o por su entorno. No, no te he conocido en otras ciudades a las que has viajado, pero aquí yo siempre sé que andas. Digo, ya el hecho de preocuparte por detenerte y tomar una foto de algo que te gusta es porque realmente aprecias tu ciudad. ¿No? Hay mucha gente que vamos por la vida y ni siquiera volteamos al cielo a ver qué hay hoy, ni nos fijamos en las plantas que hay en el piso, ni nos fijamos si antes había una casa ahí y de repente pasaste y ya la demolieron, ¿no? Y tú sí, tú sí te fijas en todo eso. Pues va siendo como que una, una narrativa, ¿no? Y, y del de, de escenario en el que vas creciendo y viviendo y pasando ¿no? y cada quien se relaciona diferente ni, ni yo puedo decir si como que así ah, soy eh, la conozco, la recorro la interactúo con ella de más maneras que cualquier otra persona pero tal vez es así como en el en el hacerlo y luego investigarlo Tal vez eso sí es lo que sí, sí, <risa> sí traigo mucho. Ese, sí, a diferencia. Ese, ese bicho. Oye, y ya nos platicaste cómo es que surge de, de tu corazoncito el hacer esas cosas eh, por tu ciudad de investigar tanto y saber a qué tenemos derecho, a qué no, de dónde vienen todas estas eh, políticas de, de reunirnos en un solo espacio? Pues yo creo que es por el, por ver si se pueden lograr. <risa> <Así> <risa> como que ver si alguien más así como que se clava y y se logra de, de una idea o pensar y ver si, uh -huh. si logras juntar suficientes personas interesadas y es muy gratificante cuando sí las encuentras pero está y creo que tal vez lo que me motiva más es verlo como abogado uh -huh. no así como sí. que y y sobre todo el el tema de hoy no así como que el derecho a la ciudad que es Yo creo que de lo que todo el tiempo No dejo de hablar y no me callo Pero nunca lo habíamos O nunca habíamos tocado Habíamos platicado de qué era O en dónde estaba y en, en qué se materializa Pero no cómo se acuña El término y, y de dónde viene o, o quiénes lo van pensando Quiénes lo van desarrollando A la vez de que Digo, seguro hay muchos No, no, no, no digo que soy el único abogado que le interesa El tema, pero Como que en cuanto a las leyes, pues están muy, muy centradas en el cómo urbanizas y cómo lo regulas, ¿no? Pero no uh -huh. la parte de cómo lo vives o la parte social. Así como que todas las otras partes que normalmente se la dejan al arquitecto, al urbanista, al sociólogo, al, a todos los demás. Pero que ellos no tienen la parte jurídica, ¿no? Entonces así como que... Es, es, es como una especialidad. Es, y que tan es importante que que una mo, como creado. la otra, ¿no? Sí, porque lo que pasa es que, ¿sabes que la norma surge de la costumbre, ¿no? Pero hay que hacer la norma. Sí. Para, porque para normar, ¿no? Sí, y, sí, y, y que la norma también sea algo aplicable, ¿no? Porque sí. si se hace como todas las demás cosas, de ah, sí, lo, lo que suena bien o lo que se ve bien o lo que toma una buena foto... Pues ahí también ya quedó, ¿no? O sea, así como que desasociado. Que sea viable, ¿no? Sí, sí viable. porque a, a veces ha, ha habido situaciones donde se hace la ley y al momento de ya ejecutarla resulta que no cuadra nada, ¿no? Pues no se puede reglamentar porque no hay manera. Exacto. Sí, o no, o no conocen la necesidad, ¿no? Uh -huh. Que fue como precisamente surge este tema del derecho a la ciudad. Eh, como ponerle un preámbulo es... La ONU tiene diferentes como agencias o departamentos que se encargan de diferentes temas, ¿no? Las, la UNESCO, la UNICEF, la ONI, todas diferentes problemas mundiales, ¿no? Y uno de ellos es la Coalición Internacional del Hábitat que su enfoque es estudiar ciudades y las problemáticas ¿no? los asentamientos irregulares todos esos tipos de problemas desplazamientos y que son fenómenos mundiales y uh -huh. que están relacionados con todo lo que es algo urbano ¿no? Asenta asentamientos ese tipo de convivencia tan cercana y pues que genera todos los tipos de fenómenos sociales humanos ¿no? que conocemos y como tal Esta agencia, de, desde el 2000 hasta el 2010, a lo largo de los años, fue haciendo diferentes congresos cada año en diferentes ciudades, juntando este, actores de la sociedad civil, actores políticos, todos los que se enfocaban en el estudio de estos problemas. ¿no? Uh -huh. Y en estas cumbres iban siendo precedentes para firmar pactos, tratados internacionales, donde van reconociendo... Lo que es esto, ¿no? O sea, es un derecho humano más, ¿no? Así como que el derecho a la vida y todos esos rollos, pues ya es uno de cuarta generación, ¿no? Así como que los más nuevos, los más recientes y que también van surgiendo a raíz de problemáticas actuales, ¿no? O sea, el, ya son cuestiones que salen después de la revolución industrial, ¿no? En la modernidad, la posmodernidad, las ciudades a cómo han crecido del 2000. ¿no? Uh -huh. Al, al día de hoy y a cómo la ven al 2050, ¿no? o sea Así como Ajá. que son planeaciones, pues, a, a 20, 30 o más años, ¿no? Sí. Así como que ese, ese asunto. Y una, una de, así como preámbulo de lo que viene en estos primeros instrumentos que hablan sobre el derecho a la ciudad, sobre lo que es, Es el reconocimiento, y así viene escrito, dice, el alto potencial de desarrollo humano que caracteriza la vida en las ciudades, por el hecho de estar todos juntos, en tanto espacios de encuentro, intercambio y complementación, de enorme diversidad económica, ambiental y política, de concentración importante de las actividades de producción, servicio, distribución y formación, se ve hoy enfrentado a múltiples Múltiples y complejos procesos que plantean grandes desafíos y problemas a la convivencia social. Entonces, como que es lo que nos ha permitido llegar a este nivel de avance como humanidad, pero a la vez es lo que nos va a terminar en parte matando, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que todo lo que se necesita para las ciudades. Y el que, si el crecimiento sigue de ciertas formas, ¿no? Es así como que, pues es menos viable que siga siendo el vivir en el mundo, ¿no? O sea, si, si se sigue el modelo de Estados Unidos, ¿no? O de, este, no sé. Todos los países árabes y todo ese rollo, ¿no? De carreteras, carros y eso, pues sí. se nos va a acabar el, el espacio. ¿no? Es que le, le damos de repente, ya le hemos mencionado, importancia, por ejemplo, ahorita que dices carreteras, a los carros, o sea, de repente quitamos espacio que puede ser de nosotros para como humanos vivir más cómodamente y se lo estamos dando a un carro. Entonces, la parte de la infra infraestructura que van creando es precisamente para que en lugar de que haya carreteras, calles de un solo carril, tienen que ser mínimo dos, tres o cuatro, dependiendo de los carros que hay en ese espacio, ¿no? Entonces, es difícil porque hay más contaminación, aunque se supone que los carros ya no deben contaminar tanto, pero aún así lo está. Mm. Eh, hablamos de combustible, estamos gastando más de lo que es la tierra como, como lo que te está dando la vida. Entonces, sí de repente como que ciudad, pero nos vamos a estos modelos que no son tan productivos o tan benéficos para el ser humano, ¿no? Hay, hay que... Fíjate, ahorita es que estabas de hablando años. de ciudades, yo estaba pensando, entonces yo, yo, cuando dijiste en 1050, yo me dije, ¿cómo estará Nueva Delhi? Ni me quiero imaginar. Sí. O Bombay. O como... o sea, hablando de esos, los, los monstruos de ciudades, ¿no? Y, y eso es lo que se plantean en, en el Hamilton In International College, ¿no? Sí. Como que, a ver, estas megaciudades, porque también es otra, y, y es de como parte de los discursos que siempre se hablan, ¿no? De que, ah... ...para el 2010, 15, 20... ...más de la mitad de la población mundial... ...va a estar en ciudades, ¿no? Es como que la frase más trillada... ...y con eso empiezan todas las cartas por los derechos, ¿no? Pero sí es así como que la otra parte de esa reflexión... ¿no? ...o ya pensando al 2050, ¿no? O sea, sí... ...ya es una especie... ...somos una especie urbana... ...y que todo ese crecimiento se va a dar... ...en las periferias de las periferias... ...¿no? O sea, es... ...todas esas personas que están condenadas... ...a crecer en... ...asentamientos irregulares... ...este... ...en los lugares donde... ...menos accesos va a haber a... ...todas esas cosas que debe... ...en global derecho a la ciudad ¿no? Educación... Sí. ...servicios... ...seguridad... ...esparcimiento... O sea, ...así como que... ...hasta el hecho de... ...va de la mano con... ...un alto grado de iliteracidad ¿no? O sea, ...así como que a ver... A ...van a crecer las ciudades... ...para Tlajomulco ¿no? ...y van a estar desconectadas... ...van a vivir... En condiciones mucho más bajas Generando ahí una tensión social Y esto claro. queda para cualquier ciudad no sí. Lo que, que pasa no es gente. que tanto crecimiento desproporcionado mm -hmm. Crea un desequilibrio, ¿no? Un desequilibrio social Así como dices tú, tanto en educación Como en economía, como en transporte Como en todo entonces no es justo que de repente haya este crecimiento pero en todo lo que son las periferias sean uh, casas mm, con la, o insuficientes de calidad, sí. no, eso no es bonito, entonces no hay un planteamiento tan serio o, o, o qué pasa ahí, o sea es nada más voy a crecer y sí. ya Sobre todo los servicios, ¿no? Porque a veces claro. no, hay, no hay suficiente. Por, me, pido, me pongo a pensar en el agua. Sí. <risa> es, ¡Ah, sí. Es, es una, una O trampa. sea, fíjate, eso lo platicamos ahorita, pero hará más o menos unos 15 años. Más o menos, ya no te cortito. Nosotros conocíamos gente que ya estaba comprando su casa... Eh, por Tlajumulco. Ajá, o, o, o quizá no tan allá, todavía colonias un poco más cerca, ¿no? Una trampa, ¿no? Comprando un sueño y. Exactamente, o sea, pues se fueron allí, porque visualmente era muy bonito. Sí, pero el problema casa, es que hace 15 años ya tenían el problema de que si había agua, no había luz. Si había luz, no había. No sé, ¿qué se te ocurre? Teléfono, o sea, siempre había algo que estaba fallando. Uh -huh. Entonces, no podían tener hace 15 años los servicios completos y no era la cantidad de personas ni de casas que hay ahorita. Sí. Imagínate ahorita. O las, las fabricaban en lugares en, en tiempos de lluvias se hacen en lagunas. Por supuesto. ¿Y, y de que es así de ¡pum! Muchos asentamientos que se van a quedar deshabitados uh -huh. y pues ya es este... Ahí... ...pues genera desorden, deterioro, violencia, ¿no? O sea, así como que condenado a, a perderse. El, el problema es pues esa administración de lo mismo que se ha hecho, ¿no? O sea, crece en horizontal y demás. Una forma funcionalista de ver la ciudad, ¿no? Y es parte en lo que plantean diferentes tres personajes... ...que ahorita los va a comentar vamos a hacer un corte, te voy después a interrumpir del, después del corte, claro <risa> vamos a escuchar un poquito de musiquita hacemos corte tan patrocinador y regresamos ¿qué es mejor? ¿Por qué? Zamba, zambalmu samba, zamba, zambalmu zambalmu samba zambalmu zambalmu Zamba, zambalmu Zamba, zambalmu Zamba, zambalmu zamba, Zorgen, zorgen, zorgen, zorgen, zorgen, zorgen, zorgen, zorgen, zorgen, Carabina, por favor.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 te encantarán. De vuelta, maestro... ¿Qué tal la musiquita de Relojo. hoy? De eso no hemos hablado, pero ya hablaremos en otro programa. Uh -huh. Hoy la plática es que está intensa. Está bueno el, el, el chisme, como dice Vale. Les hubiese encantado estar eh, aquí presentes para todo lo que platicamos en estos minutos de, de canción. De verdad, sí, me tremendo. Me prisa. Y, y de verdad, manda esos mensajes. Esos mensajes. Eso, saludos, A maestro, luego lo regañan. Yo voy allá con, con Marianita y con Nuestra Anita, que le dice a Meche que ah, we, vamos a echar chisme. Ah, <risa> saluda a sal, ah, we, la, chisme. Y ya. la maestra Marianita. <risa> Ay, es que se nos da, es bueno ponerse al corriente, ¿no? A ver, chisme. tú ponnos al corriente de ah, eso que nos estabas bueno, diciendo. En, en lo último que que sí. habéis quedado, ¿no? Entonces to, toda esta visión de cómo se hacen las ciudades y se urbaniza y como el modelo estadounidense, ¿no? Y lo que nos han vendido, pues viene. Desde los 1950, 60, la posguerra, ¿no? El, el crecimiento... Eh, carreteras, carros... Y toda esa industria... Que ha sido el administrar ese crecimiento... A todos los niveles, ¿no? Lo que decías... Eh, Porque siguen siendo puras carreteras... Y en vez de... O sea, el, lo que la solución... Pues ya comprobada es de dos carriles... Pues es escalable a tres, uh -huh. cuatro y cinco... Y es la forma que conocen, ¿no? Entonces, sí. Hasta que haya un modelo diferente... Pues que sí haga notar algo, una, una necesidad diferente a movilidad, carros, ¿no? eficiencia, que ha sido lo rector hasta ahorita. Sí. Y es donde entra aquí el primer personaje interesante, ¿no? Que era, se llamaba Henri Lefebvre, era francés, y fue uno de los principales teóricos en los años 60, ¿no? Fue de los que empezó con esta onda del derecho a la ciudad, de decir, a ver, ¿por qué la ciudad tiene que ser creada con una idea funcionalista de el mover gente y todo ese rollo, sino un enfoque humanista ¿no? Así como que por quién habita la ciudad, qué, qué relaciones hay, qué vínculos cómo interactúan cómo se afecta uno al otro y cuál es esa relación ¿no? él, él criticaba mucho esta industrialización de las ciudades ¿no? el, la, el crecimiento, la repetición y el El pues que no hay forma de parar, ¿no? Así se como sale que de tiene control. que salir caminando porque no hay, no hay un día donde sí vayamos a pagar la fábrica. Uh -huh. Y él parte de lo que decía era la ciudad en tanto centro urbano ha representado el núcleo de la vida política, social, cultural y de intercambio comercial. Sin embargo, debido a la industrialización, nuestras ciudades se han convertido en espacios mercantiles de producción, de comercio y de usura generando consecuencias inherentes al crecimiento, expansión y desarrollo urbano y marcando profundas desigualdades entre sus habitantes, que han olvidado cada vez más el lado humano que da vida a una ciudad. Eso es terrible. Estabas escribiendo eso Guadalajara. En los 60, ¿no? Sí, hasta parece. En los o sea, seguimos igual o sea, igual, desde los 60 sí. se, se traía este rollo y ahorita, sí, pues Aquí claro, estamos ¿no? ahí. Es, es, este rollo. Y, y planteaba también así como que a diferencia de las ciudades antiguas, uh -huh. ¿no? Pues, donde había que la ciudad era lo que regulaba la vida urbana, ¿no? Así como que los ritmos, este, los horarios y todo. Pensando en antes de, de las guerras mundiales, uh -huh. ¿no? como sí. que realmente antes de la industrialización, ¿no? Donde uh -huh. pues el, las actividades se marcaban, se regían con la luz del día, ah. los ritmos y todo ese rollo. Un ritmo de día, ¿no? Sí. Y... ...que eso pues, también era parte del... ...generar un sentido de... ...una centralidad, ¿no? ...una ciudad donde se congrega la gente... ...una pertenencia... ...que ahorita, pues ya ahorita... ...así como que alguien que vive en Tlajumulco... ...pues dice, si vivo en Guadalajara, en Tlajumulco... ...o, no o así como que... ...¿dónde estoy, no? Y, sí. y, y eso es por pensar aquí, ¿no? Pero, pues es... ...cuántas ciudades estadounidenses... ...pues es así como que esa transición... ...de que nunca hay un centro, ¿no? ...nada más son mancha urbana que nunca para sí. y que no tiene una centralidad entonces él lo que buscaba a Lefebvre era dotar de ciudad significa contar con los elementos indispensables que le dan vida a una metrópoli, elementos que constituyen y configuran el ritmo la esencia y la trascendencia de una ciudad que responden no solamente a las necesidades básicas sino otorgar posibilidad del gozo pleno de los espacios O sea, así como que esa es la otra parte, ¿no? Así no es solo hacer y así ah, ya cubrí, ¿no? Y ya hay rutas y ya hay transporte y eso, sino que a ver, verdaderamente es funcional, verdaderamente usando. la gente tiene una calidad o se la vive todo el día en el transporte o tal vez se la vive todo el día en el transporte, pero llega y en su comunidad, su barrio, lo que sea, sí tienen una vida vibrante, ¿no? Y pues ahí es donde saque, así como que el esfogue. Y quien no tiene acceso a todo este tipo de forma de sentirse parte de algo, pues todavía dentro de todas sus carencias materiales, pues le falta esa pertenencia, ¿no? O sea, así como que, ¿de dónde soy? Pero fíjate, eso es un problema, porque la gente que se, se gasta cuatro horas en transporte público, ya sea para la escuela, para la casa, para el trabajo, ¿con qué ganas? vas a llegar a hacer vida social no. eh, está. probablemente el dinero pues no te alcanza para hacer esa vida social también no probablemente llegaste a las nueve de la noche y tienes que preparar lo del siguiente día entonces por ciento no claro o sea, te, te van como cerrando que o sea cómo vas a poder disfrutar lo bueno de todo esto sería que por lo menos tuviéramos un transporte público Que valiera la pena y dices, bueno, me subo, pero esto es cómodo, ¿no? Pero claro. ni tampoco eso tenemos. Sí. ¿No? Pero ahorita que estabas hablando de las ciudades de antes ¿cómo estaban pensadas en función de los ciclos circadianos? Y eso tiene que ver con, con estar en contacto con la naturaleza. Sí. Yo luego me remitía a eso: ¿no? de que, ¿sabes qué? La naturaleza me dice que ya se oculta el sol. Ya. Pues ya. Hay que descansar. Vámonos. descansar pues Sí, a lo mejor a platicar un rato sí. y a dormir. Sí, sí, y sí, mañana sí. el ciclo me dice que me tengo que levantar sí que el ciclo es como una gallina, como un sí, perro. En ¿no? Sí, cuando hay luz del sol y vámonos sí, sí, todos sí, vámonos sí, para, para arriba. El, ¿no? el te, se, que se sincronice algo más grande. Sí, ¿no? sí, sí porque. porque ahí estás en contacto con la realmente con todo el globo, con Pachamama, como diría Claro, ¿no? sí. claro. Y todavía hasta una escala bastante local, ¿no? Un pueblo pues todavía mantiene esa. Sí. A ver que, que si la iglesia, que si suenan las campanas, o que si en la mañana salen a barrer, ¿no? O sea, son todas esas cosas que le dan una identidad y un ciclo ¿no? un ritmo, sí. aquí en la ciudad todavía hay pues, lugares donde pues, la gente se sale a barrer, sí. hay lugares donde pues ya no pues, es, ni, no sé, condominios tiempo. o lo que sea ¿no? Sí. o ya si es una onda vertical pues también son esos otros tipos de interacciones que pierdes ¿no? o sea así si como que quien vivía en algo horizontal y cuadras pues tal vez sí se veían todos mientras salían a barrer y ya transportes a esas Platicas mismas personas algo vertical Y si es que se encuentran en las escaleras <risa> o el elevador y puedes pasar mucho tiempo sin pues, conocer a nadie, ¿no? Y así como que son ahí cuestiones, ¿no? De, sí, de, de, de cómo, cómo se interactúa. Fíjate que a mí sí me da tristeza el, el caer ya a la cuenta que hemos perdido esta parte humana de las ciudades, ¿no? O sea, probablemente sí hay mucha planeación en cuestiones a vivienda, a vías para los vehículos o transporte público quizá, pero de verdad se pierde de repente como esta parte del buenos días, del ah, le ayudo al vecino, que nos preocupemos todos por la zona que tenemos en común. Como que ya no existe. A, a nosotros nos, ha, nos tocó alguna vez para la colonia primero de mayo, uh -huh. Que hace años les adecuaron, creo que ya lo habíamos comentado, que, que les adecuaron un parque, un parque lineal y nos tocó ver quién estaba destruyendo una banca, mm. entonces si tú le dices algo, su contestación es, ay qué, no es tuya, mm. cómo no, o sea, parte de mis impuestos y de los tuyos, que es lo más grave, sí. están... Reflejadas en esa banca. Entonces, no cuidamos y es como una falta total de educación, ¿no? De comprender realmente lo que haces tú o qué parte tienes tú dentro de una ciudad. Sí. Fíjate, y por otra parte, aquí hay una voracidad del, de las personas que se acercan a los inmuebles. Sí. Más que voracidad, llamaría hasta como una especie de mafia. Mm que corrompen y queman bosques con Pagan tal, lo que con sí, tal de, sí. de seguir creciendo sí, sí, de sí. seguir generando recursos ¿Qué generando lo dices recursos? por la primavera no, no, es, <risa> y, y, y una ciudad como es como como viva tiene una vida pues se transforma ¿no? de una manera positiva o negativa, aunque bueno, positiva aquí en, en Guadalajara no tenemos ese caso, pero me hace recordar uh, una frase de, del psicólogo Carl Gustav Jung, que decía, si quieres conocer a, a, a bueno, las personas de una ciudad, en la ciudad tú puedes ver la psique, como... observa sí, la ciudad y vas a ver sí. la psique de las sí, personas, sí, claro. entonces una persona que llegaría que dice, ¿por qué viven en cotos cerrados? Sí. ¿Y ¿por qué? entonces ya, ya te estás viendo... La psique de ¿Qué, qué, la ¿Tiene qué rollo, psique? ¿no? Así como sí, que, a sí. ver, aquí quién está peleado, con quién, quién, ¿quién le tiene miedo a quién, de dónde vive, miedo. quién le trabaja a, a, no sé, a este otro grupo, ¿no? Así como que sí, sí, todos, todos es una tienen desigualdad. <risa> Todos tienen ahí una. Sí, es una desigualdad tremenda, realmente no. Eh, como, bueno, no sé, antes por lo que ustedes mencionan, o sea, antes como que todo era muy similar, ¿no? En esas ciudades antes donde todos salíamos a la luz del sol, todos nos ocultábamos cuando el sol se iba y ahora no. O sea, todos hacemos lo que se nos antoja porque de repente será que, que no utilizamos toda la tecnología que hemos ido logrando realmente para beneficio general. Tiene que ver mucho con la corrupción, ¿no? Sí, pues todo, ¿no? Estamos bien desconectados. Sí, que, por decirlo, yo ahorita me pongo a pensar así visualmente en una ciudad, Copenhague. Uh -huh. Porque ahí dices, porque ahí no hay edificios. Porque ellos dijeron, no, es que la ciudad se va es a mantener, la ciudad. Se tiene ¿Cómo que volver, lo logran? Así. Ah, porque se ponen de acuerdo. Sí, sí. Y por, porque no hay, no hay corrupción. No hay corrupción. <risas> sí, lograron brincar eso. ¿Sí? ¿Tiene, <risas> ¿Tendrá esto que estar ligado también con el crecimiento poblacional? Sí, y tiene que ver mucho la desigualdad social y que también es un estado muy rico para la población que tiene, sí. no, así es como que muy poca población, no sé, todas las navieras y malas, que todos esos así como que son transnacionales que al final pues pagan todos sus impuestos y, no! y, y logran ya bajarlo y pues ya cuidan a todo ahí, sus cuidan. Poder, Estás de acuerdo, ¿no? creo que es como la palabra clave, ¿no? Cuidan, ¿no? Intentan acabárselo sí. volviéndose locos, ¿no? Sí, sí ahorita que dices eso que dicen, son muy ricos, por decirlo el caso de donde está ahorita Mariana en Suecia, pues es un país extremadamente rico, con poca población, y tienen la capacidad de, de ordenar, De cuidar ¿no? a su población, ¿no? Sí. y Sí. ¿no? Si tú viajas pero, a esos lugares... Tú me tienes que retribuir. Y, no vas y, a encontrar en Estocolmo edificios sí. como aquí, ¿no? Sí. Es la, la casco de la ciudad no la mueves, ¿eh? Exacto, aunque... Algo también muy interesante, es como que sí tendrán, parecerá que tendrán resuelta ahí sí. todos esos países, ¿no? Pero a la vez, como en la actualidad y junto con esto del derecho a la ciudad, aunado a que el crecimiento va a ser en, en países del tercer mundo, periferias, este, subsahariano el asunto. Eh, también así como que de donde van a venir las nuevas propuestas de cómo hacer mejores ciudades... Y está demostrado son en ciudades del cono sur, lo que es América Latina, uh -huh. ¿no? todo Sudamérica, ¿Ah, sí? África, la India, porque pues son los lugares que van a seguir creciendo todavía. No sé o si sea, como que el, el cono norte pues va a seguir creciendo la tendencia Creo. que lleve y luego ya va siendo menos gente y todo ese rollo, ¿no? Uh -huh. Pero verdaderamente sí como que donde tiene que venir la solución. Pues es de los países del los sur. Los que estamos viviendo no en que, no video. Que en el problema. ¿no? Los que están impulsando y proponiendo y así como que... Y eso pues también es como que dices, bueno, está interesante, ¿no? países muy desarrollados ya tienen resuelto su asunto, ¿no? Sí. Y, y ni tienen ese verdadero problema. Tal vez sí habrá problemas de migración y de recibir migrantes de otros países, pero su población no va a explotar o seguir explotando. No, lejos como, pues, aquí México y todo ese rollo sigue habiendo un bono demográfico, ¿no? Sí. Que es el, sí. pues, es el que tienes que cuidar y verdaderamente ver cómo, cómo garantizarle. Que es parte de el segundo personaje, un brasileño, Edesio Fernández un urbanista brasileño, y él proponía, y me cae bien porque también era abogado, este, propone un cambio de paradigma jurídico ¿no? sobre la propiedad privada, ¿no? o sea, si como que esta separación de propiedad privada, propiedad pública, que es la que tiene el Estado, pero donde tiene que haber, o por primera vez se le da una importancia que tiene que tener un, un beneficio al interés colectivo lo que hagas con tu propiedad. ¿no? así Qué como que, que predomine ese concepto de una función social, no, o sea, así como que como tal cuando se interponga el derecho del individuo contra el colectivo, el colectivo, o sea, el que se, eh. se respete, ¿no? Sí, sí. Y este asunto lo lleva eh, a el estatuto de la ciudad de Brasil y que es jurídicamente A nivel constitucional, que es así como que lo que dices, Órale, ¿eh? no, ¿no? Se rifó llevar este reconocimiento de la propiedad privada ¿no? así como que a ver, tiene que haber una función social uh -huh. para lo que hagas ¿no? y pues eso abre la puerta ¿eh? que siempre se lleve al debate ese asunto ¿no? cuál es la función social de esto ya si se aplica o no, pues no sé ¿no? Sí, porque es un bueno, país con, menos, muy, con mucha corrupción es que pero llevarlo al nivel constitucional muy muy interesante sí porque importante. nosotros estamos en un país donde es todo lo contrario aquí se ve el bien común de una persona no de la, del masivo ¿No? Es parte de, creo yo, de por qué tenemos este problema, sino... El rico dice... Pues porque no se aplica, pero sí. jurídicamente sí rige ese mismo asunto de la colectividad, ¿no? O así sea, es con el derecho humano uh -huh. y reconocimiento de que la constitución está por abajo de los tratados internacionales. Todo ese rollo, pues ya es así como que, a ver, yo me cuelgo desde allá. Uh -huh. Lograr que sí, se que sí hasta llegue y todo, pues ya es como que la lucha, ¿no? Pero... Está chido que sí esté así como que, a ver, tienes que hacerle caso. No es como si te parara un policía y tú verdaderamente le puedes demostrar así como que, oye, tengo este, este rollo, ¿no? Así como sí. que, debátemela, a lo contrario. Y fue parte de lo que llevó. A este tercer personaje que es el arquitecto Enrique Ortiz, es mexicano, que es el director de la coalición internacional del hábitat, este, esta agencia de la ONU que estudia ciudades ¿no? ah, okay. y que es parte del que estuvo impulsando y organizando estos, estas convenciones en diferentes ciudades, ¿no? iban firmando... Lo van poniendo como una carta de intenciones, ¿no? De a ver, los países, vemos que las ciudades este, están creciendo así, estos problemas y todo, no podemos seguir así, vamos a hacer todo lo posible por ir cambiando, ¿no? Y van así como que decantándola en cosas más concretas, y es lo que lleva a la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad de la Ciudad de México, que fue el primer país, bueno, la primera ciudad, siendo México el primer país, en donde verdaderamente se redactara algo que pudiera ya tener más cuerpo de una ley o una intención, ¿no? Así es como que ya no era el de ah sí vamos a ver por la equidad de todos o derechos de todos, sino el haber. Las ciudades tienen esta capacidad de poder llegar a todas estas personas, de transmitir, de cuidarlas, de educarlas, de garantizarles, ¿no? Así es como que todas estas obligaciones que tiene hacia los ciudadanos sí. generando principios rectores, ¿no? Así como que cada ciudad tiene una obligación de tener una función social, ¿no? Una de que los ciudadanos tengan ejercicio pleno, o sea, como que todos esos derechos de quienes viven en estas moles, ¿no? Entonces, la Ciudad de México fue la primera en firmar eso, ¿no? Así como que decir, sí. Okay. Tiene que reconocerse en un instrumento formal. ¿Sí? El derecho a la ciudad. Y Pues, pues todo esto se logró a través de en una, eh, pues un congreso que se hizo en la Ciudad de México donde había un comité promotor que era el que coordinaba a todos los actores sociales ¿no? y que fueran haciendo como estas mesas de discusión, que ya lo terminan poniendo en un documento y ese termina siendo sobre el que se sustenta cuando hacen una constitución de la Ciudad de México Ajá, y deja de cambio. llamarse ah, Distrito Federal. Sí. Entonces, como que parte de ese reconocimiento de, a ver, nosotros no podemos seguir siendo un Distrito Federal, ¿no? Sí. Tenemos que ser sí. una ciudad con un nombre diferente y pues... Una personalidad poder, jurídica. Sí, sí, poderes, asamblea y demás, ¿no? Pero el que se incorpore en la Constitución de la Ciudad de México, esta noción del derecho a la ciudad, pues es lo que a mí como abogado, sí, me... Me vuela la cabeza, ¿no? Sí, claro. Sí, pues ahí está sí. el fundamento, ¿no? Sí. Bajo la cual se tiene que regir toda autoridad, ¿no? De los tres niveles Ajá. y... Pues ahí es donde nos colgamos para hacer baile en la calle. <risa> o sea, fíjate, todo eso para poder tomar un espacio como, como lo de Parking Day, ¿no? Exactamente. Ah ese es el fundamento fíjate que a, a mí lo que más me queda o sea es esta parte ya está resuelto pero qué triste que no logremos que por default se llegara a, hasta el final tal y como lo están rigiendo desde el inicio o sea qué triste que, que tengamos autoridades que vayan diciendo no, es que este quítale, no, es que este no, no, es que este, ay que importa hombre que a aquellos no les llegue como debe de ser, no pasa nada, o sea, qué triste que no tengamos en los países de tercer mundo, las autoridades lo suficientemente comprometidas para hacer que este tipo de reglamentaciones nos beneficien a todos Pero fíjate, la Ciudad de México ahí se pone otra vez como siempre la vanguardia, ¿no? Sí, como en México. Aunque muchos las... dicen a que no. La... Claro. Bueno, es que a veces nosotros como mexicanos no, no valoramos, pero la Ciudad que, de México. Que, sí, que... Se, sí se arma aquí, ¿no? Sí, sí. Se claro. El asunto, o sea, sí. Eh, está interesante, es así como que al final de cuentas se firma esta Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, de la Ciudad de México y en cascada otras ciudades empiezan a firmar documentos eh. similares y mm. toman así como que el, el fundamento y el prefacio, así como que se vuelve mucho más fácil la iteración de, ¿no? Porque al final de cuentas, pues esas son mm. las leyes, ¿no? O sea, sí. las copiamos y nada más la, la tropicalizas. Sí. Y está chido, se va generando, se va de este... ...sobre esta carta del derecho de la ciudad... ...recuerdo que fue como el... ...el primer... ...como entré en este tema... ...así como que fue el de... ...a ver, existe este rollo y voy a ver... Si, ...si hay... ...así como que cómo se relaciona... ...a cómo se va aplicando, ¿no? Y pensar de eso... ...que fue... ...2013... ...12, 13, ¿no? Así como que empecé con este rollo... ...ahorita... ...sí es muy notorio cómo se ha ido permeando ese discurso... ...no... Y ya, o sea, ya hasta medio suena fácil para cualquier administración. Algo de, ah, sí, vamos a hacerles unos parques lineales. Sí, y, sí, y, sí, y el espacio hecho, y todo. Sí. Y está chido. Antes no era, o sea, ni siquiera no un se veía término un capital en eso. ¿no? No, ¿no? no se veía así como que podemos, o sea, el, el tener esa noción de, ah, ¿cómo, cómo? Hacemos claro, espacios sí. públicos buenos y podemos así como que levantarnos el cuello. Claro. ¿no? Sí. Y ahorita ya, pues sí, es así sí. como que hasta si no lo haces ves mal, ¿no? Sí. O como que no estás la, hablando de o temas. La o hacer ciclovías. Exacto, claro. ¿no? O sea, todo ese discurso sí, sí, sí, sí. y ese mame y todo, pues está chido que se sí. lo cuelguen. Ya nada más luego Pero se vuelve el de, a ver, póngaselo bien. Sí, ¿no? sí hazlo bien. a ver, así bien. no sé si sirve, así hágalo chido y pues ya es No ya, haya ciclovías con lo, postes Álvaro. en medio, o sea, exacto, hazlo México, bien. No. Ver, exacto, ver, o lo, que, no... que no llegue a ningún lado la de la nada. <risa> <con risa> así. así de a usted no le hace falta una ciclovía. Maestro, pero no un, estoy hablando de un, las autoridades. Un, un, un, un parquecito acá que quedaría chido, ¿no? Y, claro. y ya es así como que el, el que se difunda o se permita esa forma de, de querer intervenir en el espacio, ¿no? Y que ya se vuelva. Pues si ya todo lo quieren hacer, pues está chido claro, ¿No? bueno, pero que lo hagan bien <risa> no, por que favor, oigan pues vamos a hacer otro corte más, dice Chuck que nos falta un corte el día de hoy porque ya casi nos vamos, entonces ahorita regresamos, Tipo tiempo vuela cuando uno se divierte sí, mira, y llegamos a todo, Sí. ya quedan quedan las obligaciones del ciudadano y ya quedamos, ay sí sí, porque eso es muy importante o sea, te dan, pero también tienes sí, obligaciones pues, sí, ay ah, no, esas no No, pues hay que pedirlo. Pedir. Vamos a pedir un por... ZANG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 Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existe. Visítalos. Ya regresamos maestro. Estamos bailando. Ah, <risa> bailando con la voz. Ah. Sí, sí, sí. <risa> Fíjate, ahorita yo me, me quedé pensando en esa, de la reflexión de que los políticos ahorita por eso le dicen, pues ahorita como que están muy en boga las, hacer ciclovías, ¿no? Sí. Y de hecho Guadalajara es la cabeza de, de este rollo de, de, las, de las ciclovías, pero también, bueno, yo se los digo, yo soy un ciclista... Nato. Na, urbano nato, pero hay una gran diferencia y creo que hay una confusión aquí, Porque eh, aquí me acuerdo cuando iniciamos con los paseos nocturnos, hay muchos ciclistas que no son ciclistas urbanos, son recreativos y hay una confusión ahí. Porque el ciclista urbano a lo mejor ni siquiera va a los paseos porque sí. eh, para él es un medio de sí, transporte. transporte. Claro. Dice para qué voy a ir un paseo si todo el día no en la bici. Sí, sí. <risa> Por cierto, vamos sí. a hacer sí, va, un, un pequeño... Un pequeño eh, comercial entre esto que estamos diciendo porque ya vamos a cerrar el programa con algo muy interesante de Francisco, pero el día de ayer nos tocó ver... Eh, precisamente a un ciclista Que él se le notó Un ciclista urbano con toda la... Sí, que, que tiene toda su vida Arriba de una, eh, de una bicicleta Se le vio el callo Invita, eh, Exactamente, no? invitamos ¿Sí? de corazón Y con todas nuestra, toda nuestra conciencia A que todos aquellos que estamos En un vehículo llamado carro Nos fijemos muy bien Antes de abrir las puertas Si viene un ciclista O no viene un ciclista El día de ayer eh, Estábamos en un lugar Y de repente Se oyó un golpazo tremendo ¿No? Oh, Volteamos madre. todos Y fue así de No puede ser O sea El ciclista venía de frente, de frente al, carro, al carro. Ni siquiera fue porque, ay, es que no volteé a ver si no. Se iba en sentido contrario. Vesebaldas. No, ajá, exacto. Venían en sentido contrario. El ciclista venía por un buen lugar donde no le estorbaba para nada el carro. Sí. Donde obvio, si tú vas a abrir la puerta, ves de frente sí, no si cree. viene un peatón o un ciclista, sí. ¿no? Pues le abrieron la, la puerta, fue un golpazo tremendo. La señora del carro se bajó. Inmediatamente a ver cuántas rayitas le habían hecho a su carro A sobarle, a limpiarle La persona que abrió la puerta se quedó pasmada, literal Porque es la palabra correcta, pasmada Ya no supo si cerrar, abrir, ya no sabía qué hacer Y lo peor de todo es que le querían echar la culpa al ciclista, ciclista. Fíjate como yo super le dije a Meche, ese es un ciclista Porque no lo tiró No, okay, ¿Qué Controló la, la, la, la, no, la, la, sea, el en se no, no, no, sí controló. no, no, piloteó la no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no ya hubo no. ahí un tercero que dijo tranquila, es una rayita en el carro ni sí, se porque, le notó sí, sí. porque el secretario se golpeó la mano ¿eh? muy fuerte muy muy no, fuerte sí, fue un, no es. pero bueno, no lo tiraron no ya sí, resistió Francisco como parte de una ciudad resistió. tenemos derechos y obligaciones sí. dinos las obligaciones y, y venían en o sea cuando esta presentación fue para una clase y cuando estaba leyendo la carta por el derecho a la ciudad de Cierrayo, al final tiene una parte bien interesante porque viene... Y así la voy a leer justo. Ok. Dice... Todos los organismos estatales con atribuciones en la Ciudad de México... Están obligados a respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos... Contenidos en esta carta, ¿no? Que son todos, ¿no? Respetar, no violar los derechos humanos, proteger, garantizar, promover, ¿no? Entonces el Estado tiene que hacer todo. Uh -huh. Y venía también... De que dice, las organizaciones de la sociedad civil se comprometen a difundir ampliamente los contenidos de esta carta y las buenas prácticas que se deriven de su aplicación, participar en espacios ciudadanos de consulta y monitoreo, documentar casos de violaciones o de incumplimiento de la progresividad a que está obligado el Estado, promover conciencia y consenso sobre las responsabilidades que deben asumir los ciudadanos. ahí pues también dice, sí, como que ahora le ayúdenme, ¿no? Claro. Y dice y los habitantes en general se responsabilizan de y este es pues el llamado a todos ¿no? conocer y promover sus derechos respetar los derechos de terceros defender la ciudad y realizar actividades que contribuyan a dar vigencia y concreción a estos derechos tan, tan. más claro ni el agua ¿Está? Ajá. de todos o sea, este pedo puedes decir que está bien y que está mal pero también cuídalo sí claro Pero también promuévelo, Y participa, ¿no? Y el participa. espacio. Porque, pues, también se si hacen algo y no va la gente. Es cierto. Y sí lo hemos visto en, en, sí. varias, eh, en Dar, varias. Darse partes. el tiempo, darse el tiempo. De disfrutar. Es tu ciudad, ya estás ahí. Sí. ¿Qué dice el, el, el spot de Ciudades Caminables? Disfruta. Ah. Que Calecea. Que, Calecea. Que explora. <risa> Idea, ¿no? Es como que piensa y qué a ver, ¿qué le falta aquí? Fíjate que, chido? que eh, no, y nos haría falta un poquito, creo a todos, el, el de verdad disfrutar y observar qué va cambiando a, alrededor, por ejemplo, de donde vivimos. Ajá. De repente sales y dices, hay algo diferente, pero no sabes qué es. Una foto quizá al año de decir, mira, cuando yo tenía 10 años mi cuadra era así. Y cuando tenía veinte, pues ya había cambiado y era así, pero no, no hacemos eso, ¿no? Nos vamos como, simplemente como dejando llevar y nos quejamos, pero no damos buenas ideas para que se puedan hacer las cosas bien, ¿no? Pues toma tiempo, ¿no? Y ¿quién tiene tiempo? <risa> bueno, o sea, así como Vivimos que... Vivimos en una ciudad. Ajá, dos, dos años encerrados, ¿no? Así como que dices, a ver... A... Apenas puedo con lo mío, ¿no? Y así como que resolver lo de los maps difícil, pero a la vez sí, sí, sí va ahí así como que es ese esfuerzo reiterado, ¿no? Así como que ah, sí. me da flojera empezar, pero ya que empieza un día Te y otro y otro y otro y pues ya vas encontrando más cosas y vas comprobando que ciertas cosas pegan y ciertas cosas no. Claro. Pero, pero, pero ajá, cuando agarréis de pequeñas victorias, pues ya luego dices Eres como, feliz, ah, claro. Mmm, algo, algo se hizo, ¿no? Y, y ver si eso se puede escalar algo más. Sí, pues doblemente. Feliz. Tiene que, y ya lo hablaremos sí. en el siguiente programa. Sí. Nos vemos pronto, ya dijimos sí, sí, que sí. vamos a tener una agenda más continua sí. para no dejar esos temas así tan lejanos sí. y, y recordarlo perfecto. ¿sí? Con mucho gusto. Gracias Francisco que, que gracias viniste una gracias. vez más. Feliz año para gracias. ti y todos los tuyos. Gracias a todos los Maestro. que escuchan. Gracias. Nos escuchamos el próximo martes. Ay, ahora sí dijo, oh, nos escuchamos. Sí. ¡Wow! Eso pinta buen año. Gracias a todos los que nos prestaron sus oídos. Gracias Chuck. Vámonos. ¡Sacatac! Oh, ¡Chac está jugando. Rumba son todo bailes tú. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Amfibios Radio.